También comentarte que tenemos un Facebook, el facebook.com barra Euskal Música Berriozario Gretia, en el cual te puedes encontrar las noticias referentes a todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, videoclips y por supuesto agenda de conciertos. Y también, como no, cada semana después de Euskal Música colgamos este tu programa para que lo puedas volver a escuchar, para que lo puedas volver a disfrutar cuando tú quieras, cuando más a ti te guste. El programa de hoy de Euskal Música viene cargadito de buena música Pero antes comentarte que el próximo jueves, el próximo fin de semana Tendremos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música A la formación Anay Arreba que vendrán a presentarnos lo que es su nuevo trabajo discográfico Eso será dentro de 7 días La entrevista con Anay Arreba en directo en Euskal Música Pero hoy lo que tenemos es una novedad importante, una novedad que nos llega desde aquí, desde Iruña. Hablamos del nuevo trabajo de la formación The Wilding Brigade. El álbum se hace llamar Pólvora y Whisky, un álbum que lo presentaron el pasado 4 de abril en la Sala Totem de Atarrabia dentro del festival It's Crazy Festival junto a las bandas Arcada y vive Videbacarra. Después de esa presentación el pasado sábado en la Sala Totem de Atarrabia, hoy vamos a poder disfrutar de dos de los temas incluidos dentro, lo dicho, de ese nuevo trabajo discográfico de esta banda de iruña, The guilty Brigadier. Y también entre otros eh, tenemos, por ejemplo, a los del Rayo, tenemos a Barua o tenemos, por ejemplo, a Alex Sarduy, es decir, a Gatibu. Todo ello durante estos próximos 90 minutos, una semana más, compartiendo contigo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en tu programa Euskal Música. Y si te parece, vamos a comenzarlo y lo vamos a hacer con una formación que nos llega desde aquí, desde Iruña Hablamos de la banda, por supuesto, Vendetta, que tra que tras estar 10 años en Escalariac Javiero guitarrista y Luisillo bajista, columna vertebral musical de dicha banda Crean en 2007 la banda Vendetta Formación que se completa con Peyo al trombón, Rubén a la trompeta y Enrico a la batería Y que nace con el espíritu más festivo por bandera Su primer CD, publicado en 2009, recogió 13 efervescentes composiciones 13 temas pasados por el tamiz del rock y erigidos sobre un genuino color ska Al citado disco pronto le siguieron dos más, Puro Infierno en 2011 y Fuimos, Somos y Seremos en 2012 Este que te vamos a presentar es el eh, álbum titulado 13 balas, su cuarto trabajo discográfico Un disco de lo más vitamínico, luminoso y trepidante que además de en las tiendas... Lo puedes encontrar en descarga directa desde el día de su salida, también habiéndose creado para ello además una aplicación gratuita para móviles. 13 balas, un CD en el cual se incluyen, lo dicho, temas para bailar y para disfrutar, como por ejemplo los temas Tomasa y Leña al Fuego. Con ellos, con la formación de Iruña Vendetta, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música y lo hacemos de la mejor manera posible, con temas para bailar y temas para disfrutar. Que te puedes encontrar en lo que es Este cuarto trabajo discográfico Para esta formación de Iruña Para Vendetta El álbum se hace llamar 13 balas Y ahí están sonando dos de los temas incluidos En este nuevo trabajo discográfico Los temas Tomasa O lo que es el sencillo presentación Así comenzaron a sonar Vendetta En este nuevo álbum Con este tema Leña al fuego Tremenda escandalera como suena editado bajo el sello paga viga y hasta la calle desde hace ya varios meses este nuevo álbum este nuevo trabajo discográfico para vendeta 13 balas. después de escuchar la música de Vendetta, que continuamos ofreciéndote más música y lo hacemos ahora con Los del Rayo, que fueron el primer grupo que grabó con Gor hace la friolera de 23 años, junto al grupo Icon el Drogas como productor musical del trabajo. Pachi, su antiguo cantante, se fue a vivir lejos y el grupo se deshizo. Pasaron los años y hasta hace dos no supimos nada de ellos hasta la aparición del primo de Pachi, Juan Carlos, como un cantante sustituto y que fue capaz de liar a Leo, Peyo y Alonso otra vez y rescatar el nombre y el espíritu de la banda. De nuevo volvieron a quedar con el Drogas y hacerle cantar en una canción Dame tu amor. De nuevo volvieron a pasear por los escenarios aquellos temas como, por ejemplo, Presum tus besos o El rey de la autopista. Y eso eh, nos lo podemos encontrar en este mini CD. Seis canciones... Editadas por el sello discográfico GOR Es el regreso, esperado regreso Después de 23 años De esta banda, de los del Rayo Con este mini CD en 12 chiquitas Escuchamos dos de los temas incluidos en ese su álbum El Rey de la Autopista y Noches de Bares <risa>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 FOTOR DE EXPLOSIÓN Mientras haya combustión Yen Eklö Abro las puertas A lo esgu Como lo hacían Sin perro La vi metida entre el barullo un tipo guapo y vacilón Casi le reía la gracia No le prestaba atención Pero enseguida entró la pasma Comienzan con una redaga una piedra como un camión noches de bares noches de alcohol noches de violento la sexo droga y rocando noches de bares noches de alcohol noches de violento Zolapa Para sacarla del marrón Y un poli que vio la jugada Me saco a hostias del montón Ahí está, el regreso esperado olvidar su cara. De esta formación, el regreso esperado Velos de del rayo Después de más de 23 años En el cual publicaron su primer trabajo discográfico Regresan con este mini álbum Seis temas en dosis y chiquitas Y con temas como el rey de la autopista O esto que estamos escuchando El quinto corte del álbum Noche de noches de Vales Sexo, droga y rock and roll Un álbum compuesto por el rey de la autopista, el guardián de tus errores, maldita soledad, inocente pubertad, noches de bares y dame tu amor. Son los seis temas que componen un mini CD con grandes y buenos temas, fue buen rock and roll en dosis chiquitas. Ahí está, Los del Rayo. Y nos vamos a si te parece, un poquito con un poquito de caña Un poquito de fuerza, un poquito de energía Nos vamos con el segundo trabajo discográfico De la banda Vizcaína Basaki Un disco de heavy metal Donde cada canción, cada elemento, cada detalle Está a disposición de lo que las canciones quieren transmitir No les faltan rips contundentes El álbum lleva por título Egunero Ascenda Y vamos a extraer dos de los temas De este nuevo trabajo discográfico Los temas Yousis, Eta Yousis Pero antes vamos a escuchar el segundo contundente corte del álbum Espiraletic es la música que nos trae esta formación caña, heavy metal Basaki Fernando, esta banda vizcaína, ellos se hacen llamar Basaki. Estos dos temas están incluidos en lo que es el álbum titulado El héroe Ascendá, editado en el 2011. Los temas Espiral de Tigre o esto que estamos escuchando El séptimo corte del álbum de esta Oasis. Banda compuesta por Iker Herrero a la guitarra y a las voces, Alfonso Rodríguez a la batería y a los coros. Nacho Vélez al bajo abajo ya los coros y Xavi 10 a la guitarra y a los coros. Ahí está la caña, la fuerza, el heavy metal de esta banda vizcaína. ¡Vas aquí! Sonando, como no, la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia, como cada jueves, compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, de 6 a 7 y media de la tarde, nuevamente contigo sábado y domingo, pero esto sí, en repetición, nos puedes volver a escuchar, después volver a sintonizar en el mismo dial, 100.8 en usquiplaza.net y disfrutar de auténticos temazos, de auténticos trayazos como estos de la formación Basaki. Y de Vizcaya nos vamos hasta el norte de Nafarroa Nos vamos a ir con Iker a la guitarra Con Aitor al trombón Con Eneko a la trompeta Con Suriña a las voces Con Igocho al, ba al saxo Con Fran a la voz y a la guitarra Con Arich a la batería Y con Xavi al bajo Claro que sí, hablamos de la formación del norte de Nafarroa Esían, que regresan al panorama musical Con este su nuevo álbum Egalacastinduz, sexto trabajo de esta banda Quinto, si no contamos El directo Emen e Taurain Que editaron anteriormente a este álbum álbum Egalak Astinduz. De él vamos a extraer dos de los temas incluidos dentro de ese su álbum Arrasoya Eta Morrua y Sembad Kolpe. Desde el norte de Nafarroa, Ecian... El sexto trabajo discográfico para esta formación del norte de Nafarroa para Esian. Quinto trabajo de estudio El álbum Eka la Ahí están sonando los temas Arrasoya e Tamorua esto que estamos escuchando, el decimosegundo corte del álbum Sembat Kolpe Buena energía la que nos trae esta banda, una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música. Comenzaron con un álbum autoproducido y continuaron con grandes y exitosos temas hasta llegar a este sexto trabajo discográfico en el cual rompen con grandes y buenos temas como los que estamos escuchando. ¡Semba! ¡Kolpe! ¡La música de ESEAN! Y de seguida sí, nos vamos con la propuesta joven y rockera de barúa una formación de Nafarroa que a la salida del disco llevaba ya cuatro años de experiencia a sus espaldas, dando conciertos, además de compartir escenario con grupos tan comerciales como La Oreja de Van Gogh, Pic Noise, Pereza o Los Secretos. Sin embargo, barúa se mueve en un ambiente, digamoslo así, algo más rockero. 12 canciones se incluyen en este primer trabajo discográfico después de haber editado una maqueta. Hablamos del álbum Sin que Duerman las horas y nos quedamos con dos de los temas el tema tu olvido y otro tema llamado titulado los malos del cuento tema que ya salió en la maqueta presentación de esta banda de nafarroa parúa me paso días viendo cómo te escapas mirando las paredes de tu habitación dejando pasar tus palabras y Maldigo, las veces que dejé pasar tu olvido, husmeando entre las líneas de tu realidad, intentando creer que era algo normal. Y los años, no borran los mordiscos del olvido, se dejaran caer por alguna canción, retazos de los versos que pude escuchar. Invisible, Eta mis ojo, siempre queda lo vivido Para los restos de la almohada Solo queda soñar Que el final no sea un punto y final No me digas Que ya no te miras Al espejo y te dices que no Que tu rostro Ya nunca se olvida No me creo Que ya no me digas Ni me grites diciendo que no A palabras que nunca olvidaán pensando si alguna vez me ha reconocido que hubiera subtenido si te hubiera encontrado perdiendo los recuerdos de tu caminar me derrito pensando que ahora ya no estás conmigo maldiciendo los achaques de tu libertad y que quedó despistada.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 Palabras que nunca se olvidan No me digas que ya no tenidas sales pero te dices que no Que tu rostro ya nunca se olvida Cuando nadie me ve Rompo mi voz al viento Se oyen ruidos de ascensor Nos hemos ido hasta el año 2008 Para recordar a esta formación de Iruña Barúa Con este su primer larga duración Sin que duerman las horas Y con temas como Tu Olvido O esto que estamos escuchando El tema titulado Los malos del cuento Que también estaba incluido Un poquito más al rockero en la maqueta. Ahí está la banda compuesta por Aitor Lecumberri a la batería, Sabianzo al bajo y a los coros, Íñigo González a la guitarra e Íñigo Perrogi a la voz y a las guitarras. sueños campo En Euskal Música también, como no, hacemos un guiño a la música local del pasado y nos hemos ido, lo dicho, hasta el 2008 para escuchar dos de los temas incluidos en este primer larga duración de esta banda de Barúa. Y de la banda de Iruña Perúa nos vamos con... El grupo The Wild Brigade También nacido en Iruña El verano del 2012 Formado por componentes de diferentes grupos de la zona Como Atrincherados o Carroña Para diciembre de ese mismo año Del 2011, la banda se mete en los estudios K para grabar su primer álbum Compuesto por 11 temas propios Y una versión del grupo norteamericano de ansen Pese a su corta experiencia En marzo del 2013 La banda saca a luz su primer álbum Desbidera to End, Descontrola Y comienza a presentar tanto la banda como El Trabajo, ya que el primer concierto lo dan el 23 de marzo del 2013, una vez después de publicar dicho disco. Después de más de 20 conciertos y de presentar su primer disco, en marzo del año 2014, la banda saca su segundo trabajo llamado Hacia el Infierno, grabado en los Estudios K y mezclado masterizado por Iker Piedrafita en los Estudios El Sótano. A diferencia de su primer trabajo, en este lo que encontramos es un hard punk elaborado menos veloz que el primer trabajo, pero con ...más fuerza y potencia... ...tras eh, 35 conciertos de la gira... ...Hacia el Infierno Tour... ...en enero del 2015... ...la banda graba su tercer larga duración... ...Polvora Whisky... ...mezclado, masterizado... ...y producido por Iker Piedra Fita... ...y editado por el sello madrileño Potential Hardcore... ...en este trabajo... ...pues la banda consolida... Eh, ...su propio estilo... ...y sonido muy contundente... ...arremetiendo con todo... ...y sin dejar ningún títere con cabeza... ...el 14 de marzo... ...comenzaron a presentarlo por todo el estado y el pasado sábado 4 de abril estuvieron presentando en la Sala Totem de Atarrabia este álbum Pólvora Whisky. Nosotros nos quedamos ahora con su buena música, nos quedamos con su CD después de escuchar ese pedazo de concierto que dieron en la Sala Totem para presentar el disco y lo vamos a hacer con dos de los temas. Yo soy mi veneno y las estrellas es el nuevo trabajo para esta banda. de Diruña es novedad en Euskal Música, lo nuevo de Wildy Brigate. La tierra De la tierra, barras y estrellas y estrellas De la tierra, de la tierra, y estrellas De la tierra, y estrellas De la tierra, y estrellas De y estrellas Barras y estrellas,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 gusta música en las redes sociales. Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia En la sintonía del 100.8 de la FM Como cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media Compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Programa que también lo puedes volver a escuchar Lo puedes volver a sintonizar Tanto el sábado como el domingo, eso sí, en repetición En la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Y también puedes eh, compartir con nosotros Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria En nuestro Facebook, facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia, en el cual te vas a poder encontrar, todas las noticias destacadas de lo referente a la música local, los videoclips, eh, agenda de conciertos, en definitiva, todo lo relacionado a la música local, lo vas a encontrar en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia, y por supuesto el programa de cada semana, y ahora nos vamos con Tracción, banda formada a finales del 2009 por David Carrica a la batería y Alfonso y David Zarzosa a la guitarra y al bajo respectivamente muy pronto se une a la banda Iván Viedma para hacerse cargo de las voces, todos ellos eh, pertenecientes a otros grupos como Sutagar, Tierra Santa o mister Feeling. En 2012 sacan a la luz su disco debut llamado Virgen de las Tinieblas bajo el sello maldito Récords obteniendo muy buen recibimiento por parte del público y de la crítica especializada. David Carrica decide abandonar la banda por el aumento de demanda en tiempo y dedicación que supone este proyecto y que van eh, pues haciéndolo incompatible al resto que ya tiene. Es Daniel Izarragadino que se ocupa de la batería a lo largo de la extensa gira de presentación. En enero del 2014 editan su segundo CD de estudio llamado Rotos y Quemados. En agosto del 2014, el hasta entonces cantante de Tracción y deja la formación por motivos personales. Lejos de abandonar la lucha, Tracción ficha a una nueva voz, Gabriel Iriarte, integrante de La Sonrisa Metálica y anterior cantante de Kraken. Tagore y Derrick Gors Para continuar con los conciertos En noviembre del 2014 Gracias al trabajo de realizado junto al Cosbrides Desde el lanzamiento del primer disco Se presentan en México Para dar su gira más importante hasta la fecha Esta gira les llevó desde el 13 de noviembre Hasta el 24 del mismo mes Por diferentes puntos de la geografía mexicana Presentando este nuevo álbum Rotos y quemados Esta es un poquito la gira Y los inicios de esta banda de iluña tracción de este álbum Rotos y Quemados, último hasta la fecha, nos quedamos con los temas Jódete y Ladridos. Ahí están sonando dos de los temas incluidos dentro del álbum Rotos y Quemados de esta formación Tracción los temas Jódete y ahora estamos escuchando ya los últimos compases de este séptimo corte del álbum esto se hace llamar Ladridos Estamos ya casi a puntito de terminar el programa de Uscal Música por el día de hoy, pero no nos quedan Varios temas que darte a conocer antes de decirte adiós, antes de decirte agur. Y si te parece, nos vamos a ir con nada más y nada menos que con Alex Sarduy. Nos vamos a ir con Gatibu, banda de Guernica y Lumo, donde el grupo surgió en torno a Alex Sarduy, ex componente de Exquisu, en el verano del 2000. En las guitarras están Aymar Arejita, Y en la batería Gais Casalazar y en el bajo está Miquel Caballero su primer disco vio a la luz en 2002 y se tituló Soramena, el disco se grabó con el sello Oyuka en los estudios de Iñaki Wojo, con este primer disco obtuvieron un gran éxito debido a temas como Musturex Artunde que tuvo una gran acogida por el público y obtuvo el premio Gastea a la mejor canción del 2003 en el año 2005 salió a la venta su segundo álbum de estudio, disco Inferno, en el año 2008 sale Laño Gustien Gañetik Sasi Gustien Azpitik en el 2010 un álbum en directo Susnean Bizitxiko Gogoa y en el 2012 llegaría les Aspi Kantoietan y ahora a finales del 2014 han regresado con su nuevo disco de estudio Euritan Danchan y con temas para bailar como los que vamos a escuchar Bizitxen Badakit y Zin joko langel ditiu Zuezoa zaurerantz da Mi ez konformatu berri de Gatibu Alex Arruy ex componente de la banda Exisu que ahora en el verano del 2000 comenzó este nuevo proyecto musical con Gatibu lleva ya 15 años en él y este es su nuevo trabajo discográfico Eurita Danchan Demas que chinguyen y si malaquito quito esto que estamos escuchando... ...el cuarto corte del álbum... ...Egumbata... ...lo escuchas en la sintonía de berriozar y Retiado... ...lo escuchas en la sintonía del 100.8 de la FM... ...y a través de internet... ...en eusquiplaza.net... ...clicando en el logotipo de la radio... ...cada jueves 90 minutos compartiendo contigo... ...todo lo relacionado a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...entre las 6 y las 7.30 de la tarde... ...programa que también lo puedes volver a escuchar... ...lo puedes volver a sintonizar... Tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en repetición. Y programa que también puedes escuchar cuando te dé la gana, en el Facebook del programa, facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. Muchas posibilidades para escuchar el programa Euskal Música. Ahí está Alex Y Gatibu. y nos vamos ahora, si me parece, con una banda que se hace llamar Guda Dancha. Nos vamos a ir hasta el álbum titulado Lañoac Eta Oscar Viac y de él te vamos a extraer los temas Aroa Berria y Ostoen Parem. Lale titxia, bukatu azizia, izan da gure rian Eldu zaigu garaia, naiz eta izan zaia, lortzeko gure naia Joa! Nase Arda Los zorrotikus Y está sonando la música marchosa de esta banda Guta Lancha Con este álbum Laño a Keta Oscarvia Que con temas como Aroberria O esto que estamos escuchando Osto en Pared Y ya vamos a ir terminando El programa de hoy de Euskal Música De este jueves En la sintonía de Berliozario Gracias en internet de nebusquiplaza.net En el 100.8 de la FM Hemos escuchado a Vendetta Los del Rayo Basaki Esian Barua De Wildy Brigade Con su nuevo trabajo discográfico Pólvora, Whisky, Tracción, Gatibu y Guda Dentro de siete días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal a día en todos sus estilos musicales y con la visita de los componentes de Anai Arrebaker. Que vendrán a los estudios de Berriozai y Radia, al programa Euskal Música, a presentarnos nuevo larga duración. En anteriores eh, programas, Ya hemos escuchado algún que otro tema incluido en ese álbum. La semana que viene, lo dicho, estarán por aquí, por Berriozar y Ratia, por Euskal Música para presentarnoslos. Y nosotros que vamos a decirte adiós y lo vamos a hacer con el adelanto del nuevo trabajo discográfico del Boni, que está a puntito, a puntito ya de salir. El álbum se hace llamar Icandescente, lo que vamos a escuchar, uno de los dos adelantos que ha sacado hasta la fecha. El tema explosivo, lo dicho. Dentro de 7 días volvemos aquí, a 100.8 a Berriozar y Ratia, a Euskiplaza.net con más música local, con Más música de Euskal Herria en 90 minutos Hasta entonces, un saludo Agur tierra en el 100.8 de fm